<ríe> en Jujuy, el crepúsculo, en e s k e l y en Formosa o en Marte. ¿Sí? Ya estamos ahí. ¿Usted ya tiene pasaje? Ah, qué bien, muy bien. Va a pasar las vacaciones ahí. Mmm. Va a ser un poquito de frío, me parece. <ríe> La mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. Desde todos esos puntos, conforme nuestro planeta gira, se emite nuestro mensaje al cosmos. ¿eh? Ah, un gran saludo a Villa Regina. ¿sí? Nos han empezado a transmitir desde allí. Después le voy a decir quién. ¿eh? Pero bueno, auspicioso, sí. Muchas gracias.、Eh. Allí estamos también enviando nuestro mensaje al cosmos en procura de otra civilización como nosotros que pueda recibirlo, decodificarlo y contestar, probando de esa forma que no estamos tan solos. ¿no? Para tener una mejor idea del número de estrellas existentes en el universo observable, consideremos a nuestra galaxia vecina Andrómeda. Una especie de alma gemela de la Vía Láctea. Dentro de Andrómeda, en su sistema de nubes, está alojada la luz de cientos de miles de millones de estrellas. Si miramos con el telescopio espacial Hubble, ahora que tiene giroscopios nuevos, señor Hernández, ¿sí? veremos manchas que no son otra cosa que galaxias completas con cientos de miles de millones de estrellas. No, Yunes,、eh, esa causa de golpes que se las ve no es así, ni por estar en un nivel alto en el amor. 15 mil millones de años y se expandió más rápido de lo de que, que pudiéramos、años. imaginar. En algún lugar、sí. del universo se escucha el Big b a n g Y también se nos va a escuchar a través de Radio Reginas, ¿eh? a 100 kilómetros al este de Neuquén por la ruta nacional número 22. Sí, allí, allí estaremos en Radio Reginas, Villa Regina. s ¿eh? Un gran saludo a Omar Andrade, que está haciendo todo para que salgamos horror show por ahí, ¿eh? Sí, exactamente. Eh, también estuvimos en la presentación de Frecuencia Cero, una cuña en la comunicación, el libro y, a, y el audiovisual, ¿sí? Audiovisual, sí así de frecuencia cero. ¿sí? Yo lo vi en sepia y me encantó. Creí que ese era el color, pero ahora sí está a pleno color en, en todos lados. ¿eh? También lo vamos a poner en nuestra página, seguramente. Cada mancha que se ve con el Hubble es una galaxia completa, similar a Andrómeda. Y al familiarizarse con la escala cósmica, uno no puede dejar de sentirse muy pequeño frente a e Semejante inmensidad. Mire, si nos falta conocer, señor Yunes, ¿eh? A usted que tanto le gusta viajar acompañado. A todo lo que l o vio por allí, no sé a qué se refería, pero usted les ha dicho ella, mía. Thank、you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 Nuestro mensaje también viaja en internet a través de d e l t a 80 y el retorno del gigante, Radio Show. Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco. Un gran saludo a Cristian Torres s í y a Pepe Frutos también, ¿por qué no? Y... Todo ello gracias también a Frecuencia c e r o También estamos en el streaming de Frecuencia c e r o en Internet. Un gran saludo a 98.5 FM Mate Amargo de Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Encontramos un mail perdido allí que nos saluda y nos dice: Estamos aquí y ustedes también. Creíamos que no, pero bueno, es bueno comunicarse. En todas las galaxias hay estrellas de un tipo particular que crean elementos pesados en sus núcleos y luego explotan expandiendo sus contenidos, enriquecidos por toda la galaxia que las contiene. Es así como el carbono, nitrógeno, oxígeno y casi todos los elementos de la tabla periódica. Enriquecen las nubes de gas como si fueran cada uno de ellos un grano volador nocturno. La e i e n c i a lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Todo nuestro afecto a aquellos que nos escuchan a través de frecuencia cero, por supuesto, cada vez más lejos, ahora en Tigre. Sí, también Tigre, muy bien. Un gran saludo a todos los que nos escuchan por allí.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 Nicolás Rojo, que tanto hace. Por nosotros, del enriquecimiento de las nubes de gas, habrán de surgir las nuevas generaciones de estrellas y sus planetas asociados. Resta. Que en esos planetas existan los ingredientes para que se dé al u g a r la vida y que ésta adopte alguna forma inteligente que tal vez pueda conformar lo que al menos hasta hoy conocemos: un gerente de banco, un operador de radio o una mujer que tome whisky. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. El mensaje de Big Bang. Big, big, big, big. Viaja portado en señales de radio. En procura de alguna otra civilización. Big, big, big, big. En algún lugar del universo se escucha el Big, big Bang. bang. Señales de radio llevan nuestro mensaje cada vez más lejos desde la potencia nueva de frecuencia cero y también a través del 98.1 FM La Nueva en Formosa, 99.9 Focus FM en Epuyén, 100.9 FM La Milagrosa aquí en Mataderos también, señor Hernán. Un gran saludo a la gente de esa radio, sí. 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte Córdoba, 103.5 FM Salto Encantado en Misiones y 107.1 FM La Propaladora en Neuquén. El elemento número uno del universo y que por ahora se cree es el más abundante es el hidrógeno. Que coincidentemente es, element, es el elemento principal en el cuerpo humano. ¿Usted tiene, señor Hernán? Ah, muy bien. Otro de los lugares donde se lo puede hallar es en la molécula del agua, por eso me pongo tan nervioso. Sí, el H2O, señor Hernán, eso que no toman Edgardo Auxielo ni Leo Montenegro, pero que les despierta ese amor inquieto.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 El e m e n t o más común que le sigue al hidrógeno es el helio, con la particularidad de ser inerte, lo cual no lo convierte en algo particularmente útil para el cuerpo humano, aunque inhalarlo produce ciertas alegrías y gratos momentos, como algunas otras sustancias conocidas, pero no es útil químicamente para la vida. Aunque con ello se pueda ver a la Madonna Azul. Cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansar, donde no llegan los ojos, se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos, viaja el mensaje de. Big Bang El siguiente elemento en la lista cósmica es el oxígeno. Presente en el cuerpo de todos nosotros y en toda la vida en la Tierra. Le sigue el carbono, trascendente a punto tal que un guionista nos etiquetó como unidades de carbono en una de las tantas secuelas de Viaje a las Estrellas. El carbono es abundante en el universo e importante para la vida, a punto tal que te diría. Nunca lo dejes ir. Steal your dreams away, you and your song always stay together.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 Otro elemento común en el universo y en la Tierra, y consecuentemente en nosotros, es el nitrógeno. Que estemos hechos de los elementos más comunes y de mayor abundancia en el universo nos da un sentido de pertenencia y participación en lo que entendemos debe haber sido el proceso de creación, si es que el universo no existió desde siempre. Final para este capítulo de la reconstrucción precisamente de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio, como estamos hoy, ¿eh? Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros. A José Luis Castaño, a Roberto Pulice, h a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a nuestro amigo Mariano Bugarin, que estuvimos allí viendo a Jordan Rades ¿eh? de Dream Theater, excelente concierto. A Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia, un gran abrazo, Down Under. Desde aquí, a Icarus Music por su aporte de música para el programa. Un gran saludo a Marcela Escorca, de prensa de Icarus. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de Leo Montenegro y e d g a r d a u s i e l o que andan con una valija vendiendo los libros de Frecuencia Cero una cuña、pues、sí, en la comunicación. ¿Sí? ¿Necesitan dinero? ¿Sí? Ah, ya era hora de que se gane n la vida. Pero quien hace toda la tarea es Ernan j u n e s por supuesto, que edita, produce y escribe libros también. En la conducción, Jorge Ingeniero, s operación técnica y puesta en el aire, h e r n á n d e u n e s Así es, s ¿eh? sí. Dirección General Hernández Sitch. Colaboran, aunque no tanto, ahora Lucas y Javier, que sí c o l a b o r a Mejor dicho, nosotros colaboramos con él. Pero bueno, esa es una cuestión comercial. Una realización e y asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través del mail b i g b a n f r e c u e n c i a c o c o m a r o simplemente visitando nuestra página www.bigbanradio.com.ar. También estamos en Twitter, Facebook, Flimbler, Timbler, l o p f l o p Flop, l o p Todo eso que no le gusta a mi querido amigo Matías. Levin, será hasta la semana que viene. Chao.